En el tren que se alejó A mi amor que me dejó Que de mí se ha separado Dziękuje za oglądanie! Te quiero, amor, en te aquí se borre, te aldi, que se borre, Dzień